Los Rottenberg Bellas grandes luminarias como Errol Flynn Michelle Simone Edward uh, okay. Una ciudad de mejor Una realización nacional No quiere esto, no quiere, quiere la paz y aquí Un día, una de las pocas cosas que a la universidad pueden volver, hay cosas que han quedado atrás. Pensamos que nos echaban, pensamos que dicen, bueno, nos cierran la puerta, volvemos después de las vacaciones, después del receso. Cambiarían la cerradura. Después del duelo y nos cerraban las puertas. Y no, no nos cerraron. Nos abrió gentilmente Matías. Como siempre, estamos en esta radio gracias a los operadores En este caso, Matías Benedetto Exacto, como siempre, Billy eligió llegar tarde Pero es una que... cuestión de, de opciones que Entonces, se le plantean Él elige llegar tarde uno lo elige Él lo elige Él lo elige Bueno, para empezar la semana traje un reality show bar, No lo traje, en realidad, lo traje para comentar De un reality show nuevo que sale en Estados Unidos entre... 500 reality shows que salen de, de ah, al, día. al día En Estados Unidos Este es, es interesante, ¿por qué? Porque lo tiene Stan Lee atrás ¿Stan Lee? ¿Están, están, están Lee? Stan Lee, exacto Para los que no lo ¿El conocen de los, El de los caramelos no, no, no es el de los caramelos, es el de los cómics ah. Es el, el, el, el abuelo, el padre el de el los padrinos, El dios de los cómics, exacto El creador de los hombres X El sí. creador de Spider-Man, o sea, el hombre araña El creador de Daredevil que la esconde un poquito y el creador del increíble Hulk también y es el tipo que creó todo la mayor parte del universo Marvel lo creó él todos los superhéroes con problemas claro tipo todos los, los que tienen trauma sí, depresión trauma sí todos los que necesitan psicólogos son de Stan Lee Stan Lee tiene 73 años ya y es el gran jurado en el nuevo reality show un reality show de superhéroes que hay en donde se había una preselección de 100 Que son tipos que van... Vos decís, yo quiero ser tal superhéroe. Entonces vos te haces el... Te a vos, haces, vos te disfrazas, Exacto. Te disfrazas de superhéroe, vos te haces el traje... Y le marcas tus Contás poderes. tu historia, contás tus poderes, contás todo... Y de esa selección salen 10. Ah, entonces más que un reality, es como una especie de American Idol. Claro. Sí, es, bueno. Es un reality pero que después, pero dónde está el reality, Exacto. después bueno, conviven, pasa Claro. Ah. una vez que pasa esta etapa de reality a lo American Idol, pasa a una especie de, ¿cómo se llamaba el gran Hermano. No, bueno es sí. una especie de gran hermano donde van a convivir estos 10 superhéroes en una casa, en un loft, supuestamente en una mansión secreta, en realidad va a ser un, un departamento común y corriente de Los Ángeles, y donde durante esas dos semanas que van a convivir no pueden salirse de personaje. Es decir, son el superhéroe durante esos 15 días. No vuelven nunca a ser la persona. Ni siquiera la, la, la, la, la, la, el personaje que es cuando no se transforma El ego, Claro, sí. el alter... Gracias. Hoy es un día dificilísimo. No, no, no, no, no. Estos son superhéroes enteros, completos, de una sola personalidad. Nunca va a estar Clark Kent nunca va no. a estar el Bruno Díaz, nunca va a estar no, el Peter, no, no, no. Peter. Parker. Parker. No, no, no, no, no. Estos son superhéroes completos. Con su trajecito durante 15 días, a lo sumo Hola. podrán sacárselo para irse a bañar lo único pero yo imagino va a generar un montón de situaciones divertidas no por ejemplo un superhéroe ahí haciendo las tostadas y todo un montón de imágenes que en un reality común son una pavada ¿Te pero dan cuenta que, que, que los superhéroes no existen en un reality de superhéroes van a ser una pavada pero un poco más graciosa ¿Te das yo me puse un solo traje y ahora lo tengo lleno de olor a frito se dan cuenta ¿Qué? que los superhéroes no existen bueno por ejemplo había una de los superhéroes que no había no era banana woman no, Monkey Woman, perdón, Monkey Woman, que era una mujer, vestía una mujer mono, vestida de mono, que tenía el superpoder de tirar bananas y ese tipo de cosas, esa clase de superhéroes, por ahí viene. Y Stan Lee, que está en cualquiera. Stan Lee está en cualquiera, <risa> sí, es un viejo, que está cagado, es el, el Don Ángel de los cómics. Por decirle algo. Que no, no existen. Que no existen. No, sí que existen. Está ganando un montón de plata. Don Ángel. El Don Ángel de los cómics, Stan Lee. Que ya no le queda más años para gastarla, así que... Más vale que se vaya dando los hijos. Ya la tiene regastada. Exacto. Bueno, arrancamos una nueva semana, la semana de la vuelta, la semana del regreso de yolki Palki con un estreno. Es del nuevo disco que todavía no salió de los Seasor Sisters. Esto es un tema en anticipo. Oh, I am, I love you. Si, si eran VGs antes, ahora son mucho más VGs. Uh, uh, Seasor Sisters haciendo Don't Feel Like Dancing, no sin ganas de dancing, bailar. No. musical. a sí, dedicar esta audición a todos aquellos músicos que nos alegran, que interpretan, que interpretan. Por ejemplo, están los justamente, claro. Que interpretan. ¿Que interpretan qué? Que interpretan, no sé. Eh, nos estamos sin internet. Claro. La esposa eh, del siglo no eh, no no era para era en simplemente... el 80 eso no servía no, era simplemente para decirle a los reyes que por favor le pague Estamos sin cables, o que sea por favor si ¿sí? tampoco de cable pagar la cuenta porque si no no puedo trabajar así yo Ay, sin embargo las la la pagas en, en la oficina lo... ah, es verdad claro che alguien que vaya y saque <risa> sí, no. <sí>. no, <risa> el museo Cuente no si nos reímos todo viste porque... no bueno y si no lo entendiste si lo si lo, si lo hacemos Si lo entendiste, explícito nos echan de la radio, así de simple. Sí, claro. <risa> bueno, el día del intérprete. Bueno, si no, no estamos sin no noticias. Ah, sí, sí es verdad. Dale. Ya no puede echar nadie. Estamos sin noticias, así que en el día del intérprete vamos a escuchar covers. Me parece una conclusión redondísima. Exacto. Covers, hay un tipo norteamericano que hace cover, no me diga. Que... No, no, no, no. Que Ahora, ahora se le dio por hacer Un disco de covers. Bueno, bueno, bueno. él eh, Se llama gran Lee Phillips. Estaba en las últimas de su carrera, como todos aquellos que terminan haciendo no, covers. No, no, no, como está, el Kiri González. Está en, en. Debe tener menos de 40 años. Como la, la rubia azul, esta que era la novia de Fito Paez. ¿Quién? Ah, la rubia Puyol. No. Puyol. ¿Cómo? No, la que sí, es cantante y ahora hizo uno de covers. Fabiana Cantilo. No es rubia. Aviana Cantilo y un Por internet. Covers. ¿Volvió Internet? Oh, voy a tener que producir. Sí, genial. <risa> bueno, Vamos ¿no? a escuchar los covers. Y después la noticia del día. Volvió Internet, gracias Gerardo. Eh, escuchar a Grand Lee Phillips, entonces es un tipo que viene de la escuela del folk y del country. Para eso... Esto es el premio por seguir intentando. Sí. Creo que lo sé. Así, premio castigo. O sea. De la música que él escuchaba en las radios de música, de rock alternativo en los 80s. El disco se llama 1980 s o sea... 1980s, los 80s y vamos a escuchar primero Age of Consent un cover de New Order y después Wave of Mutilation, un cover de los Pixies un tipo que viene del folk pero que tiene un gusto increíble por el rock alternativo de los 80s Let me go. these words lie inside, they hurt me so, and I'm not the kind that likes to tell you just what I want to do, and I'm not the kind that needs to tell you that you want me to. This morning I thought you might like to know I received your message in full a few days ago I understood every word that it said Now that I've actually heard it you're going to regret That I'm not the kind that likes to tell you Just what you want me to, and you're not. The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 Enjoy, kippa, Me lleno de orgullo señores, por ver volver a compartir esta emisión deportiva, este micro deportivo que tantos, tantos, tantas alegrías nos ha dado a todos los argentinos, a todos los rosarinos señores y al mismísimo Jesús María Torres, que hace siglos no vimos de él, al mismísimo Jesús María Torres aquella persona que supo vaticinar la final del mundial allá por el año 86 cuando Argentina todavía estaba en pañales, cuando Messi no había nacido Jesús María Torres ya nos había hablado de este triunfo de la azurra del Catenacho, por sobre el choco bonito ¿Qué tal? Buenas noches Jesús María Hola, ¿cómo está? No, acá estamos muy bien, me levanté de este letargo de dos semanas que tuvimos y así que no sé qué pasó en estas últimas dos semanas Se comenta en todos lados que fue un día negro, un día oscuro, un día triste un día lleno de contradicciones, un día llena de, cómo se dice, antinomias ¿Te parece, Jesús María, que hubo algo de eso en este día? Y sí, como todos los demás Ahí está. Empezamos con este breve comentario, esta breve síntesis de la realidad mundana. Gracias Jesús María Torres por ser tan sincero, querido. Ahora vamos con el comienzo de este micro deportivo ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Comienza la emoción. Desde ahora y hasta las 9 de la noche. El mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo. Tanta, tanta, tanta, tanta, tanta, tanta agua ha corrido bajo el puente, Jesús María Torres, hemos visto pasar millones de cosas, tanto para decir Jesús María Torres que mejor no dejarte hablar, mejor escuchar las cosas que han pasado y que pasaron este fin de semana y que seguirán pasando porque el reporte se repite como siempre y nos jode todo el año. Tennis Stuttgart. José Casuso avanzó seis lugares en el ranking de la ATP pese a su derrota de ayer ante el español Ferrar en la final del torneo. Chucho quedó en el puesto 26 mientras que en la carrera de campeones avanzó al lugar 18. Como que los argentinos lo único que ganan es un Mercedes Ben por años Jesús Maretorres. Es una cosa así siempre en Sturka de un Mercedes se llevan pero esta vez ni eso. ¿Qué pasó Jesús María? hizo muy buen torneo, bueno, no le dio las energías en la final, una final larga, 5-7, la verdad que no se tenía que jugar la final de esos 5-7, bueno, Acasuso desperdició la oportunidad que tuvo en el cuarto set, ganando 5-1, no se pudo mantener en forma y al final terminó perdiendo. El resto de los argentinos como Andacoria está por el piso más o menos. Sí, volvió a jugar en Holanda, perdió en semifinales, eh, tuvo que abandonar, pero ya esta semana están los torneos de KissBuhel y Umax, donde hay una banda de argentinos innumerables. Y para Davis, ¿cuánto falta, querido? ¿Cuánto falta? Falta, recién en septiembre. Aunque hubo un pequeño lío, porque dicen que ya se acabaron las entradas, así que ya la mafia llegó al tenis también.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 viene a hablar un poco de deporte y das deporte nos lleva al deporte y el deporte nos lleva a otra cosa y otra cosa nos lleva al fútbol lo que pasó en el fútbol este fin de semana resumido en pocas palabras en un par de renglores no más pero sinceros y honestos y abiertos lleno de pura verdad y detalles lujosísimos señores. Fútbol, Rosario central campeón de la Copa Sancor, uno de los torneos más importantes antes de comienzo de la temporada, derrotaron a la Universidad Católica de Chile por cuatro trantos contra dos a los dos de los chilenos. Durante este fin de semana, mi queridísimo Jesús María Torres, mi queridísimo buen amigo y tipazo, grande como el solo. Escuché siempre la misma pregunta, pero quiero que me la contestes vos, quiero que seas vos el que me diga la verdad. Los carayas, se tienen que ilusionar con este equipo, o es solo una suma de un montón de cosas que no da para ningún lado y Astrada está en problemas. Bueno, la verdad que hasta esta mañana estaba todo bárbaro, hasta que esta tarde salió a la vista ese pro, supuesto problema entre Astrada y Carbonari que no se llevan bien, tal vez el grupo inversor Se estaría yendo de central, así que vamos a ver cómo, cómo sigue este asunto que ha revolucionado esta tarde a todo el ambiente canalla Pero a Estrada no le conviene llevarse mal con Carbonari y Porque parece que, que los jugadores que le trae Carbonari no son del agrado del técnico Pero uno es negro y el otro no, un negro y uno rubio, ¿qué más conforme puede estar a Estrada? El negro a Estrada le trajeron un negro Debe no sé, el... que querer asiáticos, qué sé yo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 Y pelota, el seleccionado argentino cayó ayer nuevamente ante Brasil en Belo Horizonte por 3 a 0, con parciales de 25-15 25-17 y 25-21 el segundo partido del fin de semana, entre ambos equipos por la Liga Mundial en una hora y ocho minutos de juego ni el rubio Milinkovic ni un espallique espiradísimo me estoy mandando cualquiera, Jesús María Torres ¿estás jugó a Pachico o no jugó a Pachico? una noticia actualizada de, del volei, no, no jugamos más contra Serbia y Montenegro ¿no? al <risa> No, no, se si vienen jugadores de verdad, no, no, ya tenemos contra, contra, contrarios actuales que han ganado mucho como Brasil, no, bueno, que eh, siempre nos pasa el trapo Pero sí, la verdad que jugar contra Brasil al volei, la verdad que es un abuso eh, para varias selecciones del mundo también, porque es el mejor equipo y la Argentina se está... Pero bueno, otras veces le ganamos Sí, pero muy pocas y la verdad que el seleccionado argentino se está rearmando nuevamente Y ya el fin de semana que viene va a estar jugando con Finlandia, un equipo a su altura para ver qué pasa. ¿Pero la Liga Mundial ya fuimos o no fuimos? No, no, todo recién empieza. Tiene que jugar cuatro partidos con Finlandia y cuatro partidos con Portugal todavía. Pero seguramente vamos a ir. Sí, sí, sí. Bueno, <risa> ya fuimos. Señor Ciudadano.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 Jesús María, me deprimiste un poquitito con lo que me contaste de ese traje. Yo estuve todo el día aislado del mundo deportivo porque estaba creyendo que el fin de semana había sido todo lo más importante que había pasado, pero no fue así entonces. Bueno, no, como ya habíamos dicho antes, lo que pasa es que el Kili González era un jugador que Astrada no había pedido. ¡Pero no es malo! ¿Qué tiene de malo el bueno, Kili? Parece... Y ¡Quería venir! ¡Tiene corazón y garra! Bueno, Guanchope tampoco vino en buena forma y se ve que el técnico quería jugadores que estén... De, de mejor forma física con eh, Claro, con él quiere drogadictos con... como Garcés No quiere drogadictos sí, sí, sí, como el no. Kili González Vitamina Sánchez no, no, Por supuesto no Y, y eh, él quería que le trajeran los refuerzos que él había pedido Y supuestamente estos dos no, no estaban en, en su lista Así que vamos a ver cómo sigue Este asunto de Carbonari Y Astrada Porque je, el club está... A la deriva, si no hay grupo empresario ¿Y de Newell qué se sabe, querido? ¿Se sabe es algo o no se sabe? No se sabe nada, la verdad que... Bueno, vamos a hacer la corta, Newell Mucha gente no quiere venir porque... No sé por qué desconfían el presidente López Parece que no tiene mucho crédito, así que... Pero, pero pagaron un montón por el burrito, sin embargo, y lo y trajeron bueno, me parece que han hipotecado el club Con todas estas últimas incorporaciones que hicieron Y parece que este año hay que empezar a hacer reservas Para levantar el muerto que dejaron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 Noticias que no pudimos dar. Argentina no salió campeón y sí lo hizo Alemania. Zidane expulsado a la final, al igual que Monzón en el 90. Beckerman no sigue. Los... El poco. Sí, Italia campeón del universo. Tantas preguntas Jesús María Torres. y La oportunidad de decirme lo que quiera sobre el Mundial. Si dan balón de oro. ¿Qué me contás? ¿Fue justo o después de ese cabezazo le tendría que dar en el... la cabeza de oro? Qué creativo que estoy querido Jesús María Torres. No, no sé, pero la verdad que mucho importancia no tiene quien fue el, el balón de oro porque la verdad que no una individualidad que se destacara en el mundial, así que se lo podían haber dado a cualquiera. ¿Fracaso o no fracaso? Tengo preguntas originales no, sí, hoy solamente. Sí, obvio, la Argentina fracaso, fracaso, obvio. Sí, lo expulsaron sí. a Monzoni y en el 90, fue a Gualchecho Batista, te llevamos la duda ¿no? acá. Expulsaron a, a Monzoni y al galgo de Soti también después. Ah, Mira vos, el primero y el segundo molestado a la final fueron argentinos. Sí, siempre primero. Y el coco es el que queda o no queda coco y la golpe va para Boca o la golpe nos no, no no me lo me metemos no, en me el sí, tubo. Va, va a agarrar, no se sabe cuánto, porque Boca quiere que agarre en diciembre porque la golpe, como dijo, que hace mucho que no dirige la Argentina, no está muy actualizado. Y... Se mandó cualquiera y decía, Entonces, yo no me acuerdo, no. no sé jugar con tres defensores, comentó. Sí, sí, sí bueno, la golpe lo quiso agarrar en definitiva y...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 En el torneo argentino, Churchina Bardac terminó con 7 medallas doradas, se ya se ganó 200 metros, pecho de y 200 libres. Entre los hombres el más ganado fue José Méoláns con 5 medallas al cuello, así cualquiera en las Olimpiadas, nada. Y así fue todo, querido Jesús María Torres, no sabemos nada de natación, no sabemos nada que decir de Nadal, porque Nadal no nada sino nada. Y la verdad es la que gana, y es la no que no es muy linda, muy linda la Bardach? Jesús María, ¿es lindo o no es lindo la verdad? No, la verdad que no. Meolán sí es lindo. Ah, bueno, eso está quedando tu configura. Bueno, me es lindo y la piño y lo digo yo, me lo reaguanto el señor Meolán, el que anda haciendo propaganda del agua mineral. Y Albanian, la propaganda que hace ahora en la de la pelotita por la calle. Sí, también es con agua mineral. Ahí está, agua mineral para todos, para brindar este retorno de este micro deportivo que siempre trae las cosas y consecuencias pura de decir la verdad. Acá estamos todos bajo amenaza, tenemos cartas, documentos, porque no hacemos otra cosa que criticar a López, que es re fácil en esta ciudad, porque no hacemos Aguficia otra cosa que... que hablar mal. Agua mineral, arroyo ludeña, pura de manantial. Ahí está, tenemos la astucia de nuestro querido vendedor publicista, Lisandro, con toda su gracia. Gracias por estar, querido. Gracias por estar, Jesús, María Torres. Esperemos vernos pronto porque esto que no se corte, como quien diría. Bueno, muchísimas gracias ya. Adiós y buenas noches, querido. Que duermas bien, porque si dijiste la verdad vas a dormir tranquilo y así somos nosotros. Gracias por estar. Esto ha sido el retorno del micro deportivo más verdadero, más puro, más sano, porque el deporte es sano, porque el deporte es salud y el deporte siempre trae buenas consecuencias. Dolores, reumas, todo, salicrem con benzocaína Así fue la verdad, porque el deporte te rompe el ojete. Pero no importa, mirarlo es sano y comer popa frita mientras escucha deporte por la radio es lo mejor que puede hacer, el deporte para mirarlo, no para sufrirlo ni y sentirlo. Gracias por haber estado, queridos. Swing. Like a cherry at the trumpet call when we're all Swing, Like a wrecking ball, like the heart of God, what a mystery. With the wedding feast For the snakes and beasts With the angel teeth swing Come and carry us Come and marry us To the blushing circus king And dance like elephants As he comes to us Through a fiery golden ring With the violin And a song to sing As he brings for us our wings Now he's one of us Plays the tambourine breaks the bread for us Pita o Karina Masoco narritó Pamela David Sofía Samolo o Javín Stewart Sofía Gala o Celeste Cid Florencia Peña o Florencia Bertotti Natalia Oreiro o González Valeria Lincho, Patricia Sosa Mónica Ayos o Barreto Sholky Palky o Ariel Gursico Sí, has elegido bien ¡Bien, yeah, man! ¡Qué día más folk! Sí, no, esto es más bebé. No, no te retornar, ah, claro. claro. Bueno, la única noticia del día, no, el en reggae es el folclore propio de alguna región, ¿no? Sí. Como lo es el chamamé de acá, mutación. Como lo es el pop de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Te parece? No es el folk, pop, el folk de Estados Unidos, no es el folk, no, pop. Bueno, si no, no es dónde el pop. ¿De dónde De Brooklyn. Si no, dónde Brooklyn. ¿De Brooklyn no carlen como carlen como el... son los beastie boy nada más ¿Quién el de manhattan, ¿Quién de manhattan? El pop, si no. al pop el Victor. mundo Victor pop la, para ir empezando a acomodarnos en lo que va a ser un día a día rutinario sí. con noticias con todo esto desde la radio uh -huh. vamos a arrancar diciendo que un hombre desnudo intentó destruir un auto utilizando una paloma a ver, me lo imagino. Imagínate. El tipo en bolas con una paloma en la mano golpeando <risa> un auto. Una situación muy cotidiana. ¿Sabés a qué me hace acordar? A, un, a, un... a, los ga a gasoleros. No, me hace acordar. Es costumbrista full. No, me hace acordar a, a un nivel para ganar puntos extra del... ¿Cuál era? De uno de esos juegos de pelea donde vos... Si elegías al gordo que estaba medio en voler, vos podías romper el, el auto. Street Fighter, el Street Fighter, ¿no era? No, no había un nivel todo, que era así. Que pero lo... todos rompían el auto, pero con la mano. No importa. Bueno, bueno. pero este tenía la pistola, tenía suponete, una paloma en claro, vez de mano. Suponete que al gordo le, le elegí como arma paloma. Uh, prácticamente la misma situación. Una <risa> paloma. a mi me dangana ir a pegarle. El tipo le invoca. Esta era fácil. Sí. 40 paloma. Está bien. Estaba la paloma blanca. La pidió. Le cantó a la paloma, la paloma vino a él. La policía de Virginia. <sa designs> Que no eh, tiene policía Ajá. Uh -huh, y que vive en los Estados Unidos Carolina del Norte, Carolina del Sur Arrestó a un hombre desnudo acusado de golpear varias veces un auto con una paloma Obviamente tenemos un móvil para registrar además la voz de la paloma Ah, claro cu, cu, cu. Paloma San Basilio Paloma San Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien, estupendamente aquí estrenando ¿Está ya instalada? ¿Te vas a instalar o...? Apuesto por lo que estoy haciendo en cada momento Y ahora vamos a estar tiempo Y de que la gente va a disfrutar mucho Entonces A mi producción le dicen <ríe> caer en lugares obvios <ríe> A mi producción Paloma, paloma, paloma, paloma, paloma. <ríe> Mi equipo, está bien. tengo un equipo ¿cómo? atrás mío esto, Yo soy solo la, la, la cara visible <ríe> Pero bueno Entonces no era con una paloma Era con Paloma San Basilio que golpeaba el auto La agarraba de las piernas Juan Maniqui, ¿a qué daba la que usaste? por ahora. Y miles. <risa> Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Una chica se de cirugía estética. Ah. Ha dejado para mayo lo de sí. la pata de gallo. Una paloma de goma. Por se eso se está dando la pista a la producción inerte y estúpida que maneja él. Bueno. Ah, te voy a contratar como coordinador de mi equipo de producción. almohada, <risa> almohada. Tráeme tu currículum. Para El hecho comenzó cuando una pareja de la ciudad de Wild llegó a su casa en auto. Wild, wild, wild. wild. wild. en Juan López. la gente de Wild viene de Juan López. Está genial la gente tenía 30 años y se le acercó y lanzó al ave contra el velic vehículo ah lo lanzó ¿cómo lo lanzó? dice, la, dice lo diciendo, lanzó, lanzó repetidas oportunidades, ¿Qué tiene un boomerang en el No, paloma? volvía la lo tiraba, iba, lo agarraba, volvía tiraba y porque le vio a Ale dijo estaba, como si fuera un forma. avioncito de papel lo tiraba a Ale como en el, el abrió ah, como claro. el bandminton la abrió la Alita y lo tiraba y lo quería hacer planear claro pero estaba gorda la paloma Exacto. Inerte como mi equipo de producción. Claro. A la a la a las palomas siempre la mete empresa por andar planeando. Un ah, palomas conspiradora. A ah, los ah, A las de rapiña en general. Te podría haber reído, pero que hijo de Yo tuve ese? el gesto. Sí, sí, qué hijo de puta. No ves? lo va a tener vos. ¿Qué? Al parecer este Mal muchacho padre. era un tierno tierno Esperá, no, de no, terminar no la más. noticia. Yo tuve el gesto de reírme, voy sí, ahora sí, el de callarte <risa> Al parecer este muchacho. Ah, y vos me echa en cara a todas las boludeces que hace. No, bueno, no se puede trabajar. Insisto, este muchacho era un tierno zoofílico que vio como la paloma descuidó sus crías y sí. se enojó. Yo no puedo evitar imaginármelo gordo al tipo. Sí. Gordo, beso, beso, beso. Es un tipo de mierda, los yo tipos me de mierda que están Me imagino apichonando las palomas ahí entre sus chichas, por ejemplo. No, yo me imagino una escena de fargo. Me exige una palabra que acá en este programa solamente la dice Matías. Uy, oh, es cierto. Que viene entre un Claro, a él me lo imagino. Desnudo, golpeando y Desnudo, desnudo <risa> con las palomas, ahí metidas entre sus. <risa> Rompiéndome el dollito. <risa> David George, vocera del Departamento de Policía del Surfbox, afirmó, no estoy segura si el detenido estaba con facultades mentales alteradas o bajo la influencia de narcóticos, pero obviamente algo de eso pasó esa noche. Siempre, siempre la culpa de los narcóticos. Como si fuera algo malo andar desnudo golpeando con una paloma un coche. ¿Lo rompió el coche? ¿Lo rompió el coche? Sí, sí. Sí, Creo que tanto lo puedo dar, hay fotos rompió, hay fotos con un capó rompió. ensangrentado Pero la paloma Pero no era sangre del no de la paloma culpa de la paloma todo culpa de la, la cantidad de enfermedades venerias que encima le va a agarrar a ese capó sí. Bueno, no importa enfermedades que no transmiten la sigamos y enseguida viene el gordo con su la, la paloma capó viene el gordo con su música ¿verdad? sí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 Gordo, toca el cable, gordito ¿Qué pasa? El gordito se va a sentar en otro lado Vuela Odio chichijo, esta joder. radio Es una mierda Total, es una mierda A ver, decirlo, re es una mierda Lo, lo odio, okay. Gerardo Lo odio con toda mi alma No me puede decirlo, gordito esta radio es una mierda Es una puta mierda. La verdad es que esto es una mierda. Estoy cansado de estar en esta puta mierda. No te caliente, gordito Sí, los odio a todos, manga de putos, hijo de puta. De esto que... es una mierda. No, no me sale más nada. Solamente les quiero decir que, aunque todo parezca que esto es una verdadera mierda. A veces se puede pasar más bien en la mierda A los chanchos nos encanta la mierda Por eso venimos a la mierda De esta radio de mierda Bueno, los quiero mucho gordito Ya está Que viva la puta mierda De la radio universidad Six is 18. And the 18th letter in the alphabet is R yeah. We got three R we're gonna talk about today We gotta learn to reduce, reuse, recycle Reduce, reuse, recycle Reduce, reuse, recycle Reduce, reuse, recycle. Recycle. recycle Well, if you go over to the market to buy some juice You gotta bring your own bags and you learn to reduce your weight We gotta learn to reduce And if your brother or your sister's got some cool clothes, you can try them on before you buy some more of those. Reuse, we gotta learn to reuse. And if the first two arms don't work out, and if you gotta make some trash, well don't throw it out. Recycle, we gotta learn to recycle. Yeah. We got three recycle. We do three recycle. We do three recycle. Use recycle because three It's a magic number. Yes it is It's a magic three three three Three six nine twelve fifteen eighteen twenty-one twenty-four twenty-seven thirty thirty three thirty-six three 30, 30, 30, 33, 30, 24, 21, 18, 38, 15, 12, 9, 6, and three. It's a magic number. La producción de Yolki Palki se automedica. Una marea verplazura penanxi buen río de ribotrío. Oh, Vamos bueno. yolkypalki no existe. El Por micro, eso agradecemos. El micro del gordo pueden no. Eh, sus opiniones y bla bla bla pueden diferir con la del resto del programa. Sin embargo, pues digan, sin, embargo sin embargo, eso no pasa. No Porque, necesariamente pasa. ¿Por qué? Porque de todos modos Chulky Palki no existe. Oficialmente. Es un mito. Es un mito, no. a la página, ya está no sé. Señora, eh. usted está escuchando un mito. No seas careta. No llame manía. No es Aguantate lo que sos. Que es una cobardía. Es una cobardía. A mí. Le mandamos sí. saludos a toda la gente que fue a la Shulky Party de hace dos semanas. Sí, porque no tuvimos oportunidad de agradecer a Palo fue por a toda el programa la gente, de radio. Ni a A Palo. la gente muy amable que fue. ¿Cuántos qué pibes se te acercó y te dijo gracias por hacer esta fiesta, Martín? Perdona. Bueno, yo me acuerdo del año pasado cuando estaba en un horario estelar. Sí. Era todo... ¡Uy, uh, los locos de la radio! Uh, Este año me parece que pasaban <risa> todos por la esquina y entraron. ¿Qué me mira? <risa> <risa> resentimiento barato de las 12 menos 5. De la 1 menos 5. <risa> <risa> <risa> Pero barato merza mal. Volví renovado ¿sí? el que sí. después con toda la energía y la buena onda después de dos semanas de vacaciones. <risa> <risa> no, tengo olor a cebolla en las manos, me voy. <risa> bueno. Sí, creo que ya es hora de, de cerrar eso Como dice tu celular Será hasta mañana Hasta mañana El disco de esta semana es Me, Myself and Ray I'm Irene No, Me, Myself I'm and Rye que es una especie de, de, de grandes éxitos de los Russian Futurist, una banda que sacó nada más que tres discos, pero como los tres discos, no, para, no los, nada más que está me bien, mira que no, los tres no, discos, tres, tres discos un montón, no los conoce nadie, no los escuchó nadie, y dijeron, bueno, oh, ya fue, metemos todos, los, metemos todos los temas buenos en uno y a ver si nos dan pelota con esto, qué, qué, qué, qué pobre, eso es pobre, los futuristas rusos siendo Let's Get Ready to Rumble, el Jockey y Palki, <risa> viva el safe and ride, se llama el disco, sí, hasta mañana, voy a te fue Jockey Palki, chao el besito de las buenas noches